Nada, nada. Héctor el Bambino presenta <risa> Arnaldo, for you my lover, pa' que te enamores Inesperado fue el momento, aquella noche en que salí la luz logró atravesar mi corazón Entre mil ángeles te vi sé que había sentido algo en ti y poco a poco yo fuiso año, <risa> esto sí que es sangre nueva, oíste